Ilusionado, ya te pinto aquí en mi vida. Cuántas veces te he soñado y en mis sueños te he besado, que ya quiero que seas mía. Y aquí estoy yo, enamorado de ti, mi amor. Con ganas de tener favor, te necesito aquí, aquí. Y así quiero el Islas y a Rubai Merlano. ¡Ay! ¡Ja! ¡Jesucera! ¡Y amo, hermano! ¡Ay, amor! ¡Ay! Si te digo que te amo, si te digo que es muy fuerte, es porque es realmente fuerte, no recuerdo.